Enseñar la planta es para nosotros también un, un proceso de descentralización importante. Avanzar de un municipio tradicional a un gobierno local es uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión como confederación en los actuales tiempos. ¿Qué entendemos por eso? También tenemos que llegar a un acuerdo nacional respecto a ese tema: de la gestión tradicional al desarrollo de un buen gobierno local. Hay elementos, por ejemplo, que señalan que una dotación de una planta permanente y altamente capacitada que dé cuenta de una situación estratégica de largo plazo frente a los cambios políticos administrativos de los municipios. Autonomía efectiva, un polo de desarrollo local, que los municipios logren constituirse como una economía sustentable y viable en el tiempo, y no que vivan gran parte de ellos. ¿cierto? De lo que puede distribuirse a través del Fondo Común Municipal. Aspecto de probidad, transparencia, participación social, fiscalización ciudadana, una contral contraloría social. ¿no? Ir acercando el municipio a la comunidad. Incorporación de nuevas tecnologías. Identidad remuneracional propia. Nosotros, como Confederación, hemos reflexionado bastante de la consigna que hace un par de años levantamos. Todos los trabajadores municipales del país que tenía como redacción ¿cierto? la homologación d e salario. Nosotros creemos que esa, esa consigna está superada, no fue, no fue del todo bien llevada. ¿no? Hicimos homologar los salarios a ciertos segmentos de trabajadores de la administración central y lo que Ha terminado eso en que tengamos que comparar remuneraciones y, en algunos casos, en el nivel municipal, ir devolviendo parte de nuestra remuneración. Entonces, estamos trabajando sobre la idea de construir una concepción remuneracional propia, una identidad nuestra, municipal, que no se compare necesariamente o que tenga que estar condicionada a salarios, digamos, de otros sectores de la administración. Se dice siempre que nosotros somos la primera puerta de entrada al servicio del Estado de Chile, los trabajadores municipales. También estamos trabajando en la Confederación la i g l e s a que somos las únicas. ¿no? Nosotros decimos que los 75.000 trabajadores municipales del país sostenemos la estructura del Estado de Chile, y ahí la importancia de esta ley, y ahí la importancia de dotarnos de las herramientas correctas y efectivas para enfrentar después de 22 años el proceso de rediseño de la planta municipal. Entonces, las personas en general nos van a la subsecretaría de vivienda a ver el tema de habitacionalidad, o etcétera, etcétera, siempre. Terminan o comienzan ¿cierto? las diversas necesidades de los pobladores en las municipalidades. Y ahí la importancia de e n c o